Que Brillan las cuerdas, ¿cómo estás? Del violín mágico que viene detrás. Hola, hola, muy buenas tardes. Aquí apalabrando la tarde. Una tarde como esta, buenas tardes. Mi nombre es Carlos Bonano. Una hora me quedo. Hoy sí tenemos canciones, ¿eh? Especiales. Hoy andamos en bicicleta sin manos, pero cuesta arriba. Yo sé lo que te digo, o Pero quién se asusta. Digo, entre vos y yo, ¿quién se asusta? Probablemente los dos. ¿Y qué? Bueno, bueno, bueno, saludarte. 93.5 FM Álvarez. La cita, la contraseña. 33.5 FM Álvarez, la cita, la contraseña. Iguel, gracias. De siempre. Vamos a jugar. Estamos Un poquito en el ambiente David Lee Roth, la forma. Cambia, por supuesto. Iba, pero volvió. Baladas de caminos. イ ahora、un rato de tensiones impares、おで mentar la cifra Otra cosa es lo indivisible, lo singular, y por dónde va. Que denuncian la intemperie. Hay algo más íntimamente desamparado que el uno. que no ganó nada. Imagen que a veces ni siquiera es la misma, el uno, el de acá, el que tirita bajo esa piel, solo y al costado, como un cero solo. Al que marginaron y resiste solo. Lejos y perdido como un perro, lejos voy contra el olvido, rastreando mis huesos. Solo y sin un mango como en un suicidio, solo tengo un tango p a contar mi exilio. Lejos de mi vida sin tener un puerto. Ando a la deriva y me dan por muerto. Es solo y perseguido en mi Buenos Aires. Ando sin sentido como un tiro al aire. Lejos todo extraño y me siento poco. Y si no me engaño, yo me vuelvo loco. Es solo y escondido con toda la historia. Que nos han prohibido y está en mi memoria. Solo es el exilio, como un cero solo, tiempo de delirio que lo borra todo solo. Como un cero solo, solo, resistiendo solo. もう o Me cuelgo el corazón en el ropero, mi pobre corazón lleno de agujeros, lejos como están los viejos, lejos de cualquier espejo, solo como un cero. Solo, solo, resistiendo, solo. el uno, el interior, el ya descrito, el ya mencionado, el uno, el desagregado. El que espera un mañana, el que desecha, el que descarta, el uno, el indivisible, el antedicho. canciones impares con un número de pretexto. もう一つの夢はもう一つの夢はもう一つの夢はもう一つの夢はもう一つの夢はもう一つの夢はもう一つの夢はもう一つの夢はもう一つの夢はもう一つの夢はもう一つの夢はもう一つの夢はもう一つの夢 en una gruta 一 a の夢は 私たちの夢はたちの夢を見つた。 どうかのように、このように、このように、このように、このように、このように、このように、このように、このように、このように、このように、このように、このように、このように、このように、この a うに、このよ e に、このように、このように、 もうん、dios que niegan sus criaturas、うん、ディオコロ Pinto los cuervos y el trigal Solo como está en su mundo cada muerto Como la voz que calla en el desierto Como el que dijo siempre la verdad もう一度、もう一う一度、もう一度、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 como todo el que pierde la razón solo como el que se extravió sin darse cuenta como un ave ciega en la tormenta así estoy en el mundo sin tu amor solo como si fuese un animal eterno clavado en la puerta del infierno así estoy en el mundo sin tu amor Escribe Fandermole, canta Baglietto, toca Vitale. Canciones impares. Pedro Aznar en el bajo. ¿Y de dónde venía esta electricidad? ¿Y de dónde venía esta electricidad? よし ピューティー、ピューティー、ピューティー、ピューティー、ピューティー、ピューティー、ピューティー、ピューティー、ピューティー、ピューティー、ピューティー、ピューティー、ピューテ Gente que fue sentimiento a pesar de sí misma, ¿no? Da la sensación que en estos tipos lo que se dice no es exactamente lo que congeniaría con el resto del muñeco, ¿no? Estoy hablando de la gran cantidad de r o c k e r o s ¿no? De estas pampas, los clásicos. Que se escriben de pentagrama ficción y el resto es de quien lo reconstruye. Puede la soledad electrificarse, cómo no, canciones del que está solo y espera. Vas a decir que no te pasó nunca, escenas, escenarios, posibilidades, realidades que han pasado, que pueden pasar. Canciones que la cuentan, como este otro gemelo imperecedero clásico, la fiebre, la fiebre era, sí, la fiebre. o エ a z ó n Y d e s t r o z a ロ Tu c a b シ z a Qué e lección de palabras, ¿no? El sensual abandono vendrá. ¿Puede ser sensual un abandono? Ahí hay una verdadera transgresión, ¿no? a a quién en primera vista, a primera huida, se le va a ocurrir que el abandono es sensual? p e r o eso pinta la estampa, ¿no? Que no más, El que entiende esa metáfora entendió a dónde iba esto. La, la, la, la, la, la. Lo sensual del no. Canciones de soledad ahora en una ciudad que llueve. Bien puede ser recuerdo. Bien puede ser esquina. Bien puede haber ocurrido. La Parte del crepúsculo que sigue haciéndose, se le ve en la madrugada muy sola y helada. カラーでデザいン、コノコスデダイン、ケセンブラロンインスクエボ。トゥルモンドラコノセ、ソアスペットビンディセン。ユノスミランコンチリテザ、オトゥルラマルディセン。 フォットな、ウェナスオン、デソレダー、イアンゴスピア、ケレダー、モチドンブレ、デスペラー、イ l スピア、ミエンタスタント、ダスオル e レ、イアンゴスピア、イアンゴスピア、イアンゴスピア、イアン t スピア、イアンゴ o ピア、イアンゴスピア、イアンゴス s ア、n アンゴスピア、イアンゴスピア、イアンゴスピア、イアンゴスピア、イアンゴスピア、イアンゴスピア じゃあ、どんどんどんんどんどんどんどんどんどんどん Es un oficio antiguo. 毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日 ただまだ。 Sola y Volvemos a lo eléctrico, absolutamente en vivo. Una canción de Dardo Ruiz Díaz. you、oh. Opositor Claudio p o y ó por supuesto, La Voz. Otro en vivo, tratando de dejar atrás la atmósfera pesada. Pedro Conde, Rodolfo García, es decir, la barraca, con el inestimable testimonio en vivo de Meso y Arrena. Cosa viene de máquinas. De lo maquinal de una mañana. Pero te dije que nos íbamos de lo denso. No sale, ¿no? La barraca. Algo así como un supergrupo que pasó absolutamente desapercibido. You did all for p e Unos los indivisibles, los que esperan. Meso Vigarrena, el ácido inconfundible de su voz, la sorna inconfundible de su voz, con Pedro Conde Sartén a z a r e s y Rodolfo García. Esto Pasaba hace muchísimos años. Y si de años hablamos, hace exactamente 15 años que nos quedamos sin el negro Fontana Rosa. Vaya entonces una especie de testimonio, de recuerdo, de revolver algunas, algunos pasajes sonoros. Que lo tienen de costado. Fabián Poloseki, Luis Brandoni, Roberto Fontana Rosa. Con esto nos vamos. Muy buenas tardes. En aquel punto empezaba otro territorio, el último trecho antes de la ciudad. Un pescador me dio las instrucciones finales y yo prometí no olvidarlas. Estaba por fin llegando a Rosario. Ahora me tocaba encontrar al historietista. Sería otro viaje, pero por el interior de la ciudad. Los primeros pasos que di para encontrar al historietista no dieron ningún resultado. Tenía la dirección de una revista en la que había colaborado, pero cuando fui, me enteré que había cerrado mucho tiempo atrás. No me resigné. En varias de sus historietas aparecía con insistencia cierto bar de Rosario. Yo no sabía si era real o u n a invención y me decidí buscarlo. Quizás ahí podían darme alguna pista sobre el dibujante. Encontrar al gran historietista que yo buscaba, pero lo que busca nunca coincide con lo que encuentro y lo que encuentro nunca es lo que esperaba. Mi único plan era dormir durante todo el camino de regreso y, sobre todo, no hablar con nadie, no preguntarle nada a nadie. Disculpame, ¿la estación de Ómnibus sabes dónde está? No, Flaco, no sé, no, no, no soy acá. Disculpame. アッタ Así son las historietas. Continúan. Siempre continúan. n <risa>、uh. <risa> uh. <risa> uh. <risa> Maestro, maestro, disculpe, está escuchando Central Córdoba. No, música. ¿Algún tanguito? Música clásica. programa de música clásica los sábados en el pero a usted le gusta el fútbol n o porque nosotros lo vemos que viene n los sábados a vernos c ó m o jugamos como muchachos jodemos siempre que, que que usted es el único hincha que tenemos Usted, el hijo de Norberto, los dos de Gauna y el sobrino de. el sobrino de Mosca, son aquellos que están allá. Sí. Me gusta el equipo de ustedes. Es aguerrido, me gusta. Me gusta. Yo también en mi época jugué al fútbol. a además está muy emparentado con el arte. Muy. Pero, por ejemplo, la continuidad de la frente con la nariz, la expansión de los pectorales, la curvatura de los muslos, la tensión en los dorsales. Eso, mi amigo, eso es la escultura. Eso es la escultura. Sé, por ejemplo, el relumbrón intenso de nuestras camisetas, amarillo c a m i o con esa veladura cuasi naranja producto de la transpiración, en contraste con el celeste pastel de la camiseta rival, y esos trazos blancos de las medias y los pantalones, trazos alocados, y los golpes d e f e c t o de, de s u ocre、oh, sepia siena de los muslos vivaces dignos de un bacon a p r e c i e l o así con los ojos entrecerrados en, no entrecerrados eso mi amigo eso es la pintura o b s e r v i a l l á la carrera intensa del delantero de ellos y el cuatro nuestro. ¿Eh? El salto al unísono, el giro en el aire, la voltereta elástica, el braseo amplio para ganar el equilibrio. Bueno, eso, eso es la danza. Escuche ahora, escuche. Escuche los golpes de la pelota en el piso. El rasguido, el chasquido de los botines contra el césped. La respiración queda y agitada de los hombres. El pitazo del referí. Eso es la música. Fíjense usted, por ejemplo, ese jugador, tirado en el suelo, revolcándose como si lo hubiera picado una tarántula, desencajando el rostro, clamando falsamente dolor ¿eh? y reclamando histriónicamente justicia. Y, y sus compañeros fingiendo indignación, generando el conflicto. Y los nuestros creando una duda. Llorando falsamente, ya, amargado por la injusticia. Bueno, eso, eso es el teatro. ¿Qué cobró? ¿Cobró penal? ¿Cobró penal? ¿Qué c o b r a s ¿Qué c o b r a s Referí la reputísima madre que te parió. ¿Qué c o b r a s ciego de mierda? ¡Ja! <risa> ¿Y eso? ¿Qué es? Eso. Eso es el fútbol. Este ritmo s a b r o s t e dije que nos íbamos? Hasta acá llegamos, ¿viste que era cuesta arriba? Este este a veces los tonos bajos tienen、este、lo suyo, ¿qué sé、sabroso. yo? No sé si está bien o mal, pero tienen lo suyo.、No、gracias, gracias, gracias. La tarde la seguimos haciendo cualquier día de estos. En la 93.5 de FM Álvarez. ス luego. ピテテリモサブロソー、キャラクターの兄が10番、ピテテリモサブロソー、スタンスイシダーが2つのパレード、ピテテリモサブロソー、スタンバー0 d e s p i d i n d o s e otra vez、スタンバー0が2つのダブ t ダー、スタンバー12つのダブルダブルダブルダブルダブルダブルダブルダブルダブルダブルダブルダブルダブルダブルダブルダブルダブルダブルダブルダブルダブルダブルダブルダブルダブルダブルダブルダブルダブルダブルダブルダブルダブルダブルダブルダブルダブルダブルダブルダブルダブルダブルダブルダブルダブルダブルダブルダブルダブルダブルダブルダブ テレビで見るサブ a b o r n d o e n l a r テレビのサブロスを、スタンダーのサブロスを、スタンダーのサブスを、スタンダサブスを、スタンダサブスを、スタンダサブスを、スタンダサブスを、スタンダサブスを、スタンダサブスを、スタンダサブスを、スタンダサブスを、スタンダサブスを、スタンダサブスを、スタンダサブスを、スタンダサブスを、スタンダサブスを、スタンダサブスを、スタンダサブスサブスサブ ただの犬はあなたの家 m o s たの家であなたの家であなたの家であなた o 家 o n なたの家で a なたの家であなた t e であなたの家であな o の r で s な e s t で n pegando たの家であなたの家であなた e 家であなたの家であなたの家であなたの家であなたの家であなたの家であなたの家であ la b 家であ a n の家であ l たの家で n d たの家であ a たの家であなたの家であなたの llorando あなたの家であなたの家であなたの家であなた borracho で i r a の家であなたの家であなたの家であなたの a n d なたの家であなたの家で e tú sabes. みんながこの下で来るから、みんなが離れ、みんなが離れ、みんなが離れ、みんなが離れ、みんなが離れ、みんなが離れ、みんなが離れ、みんなが離れ、みんなが離れ、み t なが離れ、みんなが離れ、みんなが離れ、みんなが離れ、みんなが離れ、みんなが離れ、みんなが離れ、みんなが離れ、みんなが離れ、みんなが離れ、みんなが離れ、みんなが離れ、みんなが離れ、みんなが離れ、みんなが離れ、 テレー、そのあなたのテレー、喧嘩さんです。